Yo creo que la gente, la opinión pública, está completamente cansada de, esto, de este tipo de manifestaciones, principalmente el transeúnte, principalmente la gente que se dirige a su lugar de trabajo, la gente que viene viajando desde Concepción hacia la provincia de Arauco, que después de un largo viaje tiene que estar justamente parado eh, por una toma, digamos, de carretera. Yo creo que estos actos eh, obviamente tienen cansada a la opinión pública, de la provincia de Arauco, de las distintas comunas de la comuna de Los Álamos, de Curanilahue, que obviamente ocurre en este hecho, esto hecho. Nosotros sinceramente hemos conversado con la señora María Eugenia, la que encabeza justamente este movimiento y le hemos le, le hemos dicho que le vamos a prestar toda la colaboración por parte nuestra para para poder resolver su problema. Fue así que la semana pasada le apoyamos justamente con sets de útiles escolares para que puedan tener eh, y entregar justamente acuerdo de acuerdo a una priorización que ella entregó para cuatro mujeres, eh, algunas de ellas discapacitadas, eh, y obviamente poder entregar a sus hijos, y quedó pendiente eh, las gestiones que este gobernador iba a hacer para que ella pudiese lograr algunos cursos de capacitación Principalmente cursos de capacitación que ya había realizado eh, meses anteriores y que ahora quería seguir, digamos, con estos cursos. Eh, hemos gestionado junto al CENSE la posibilidad de poder realizar estos cursos de capacitación, cursos de capacitación que obviamente se van a poder aplicar, ¿ya? Y con una manutención principalmente de 3.500 pesos, que va a implicar la locomoción y la alimentación por esa asistencia del curso de capacitación por los meses, obviamente, ya establecido Así que dejarle la tranquilidad primero a las mujeres de que el compromiso está fortalecido con los 3.500 pesos para que ellas puedan tener, digamos, para movilizarse, para moverse, para alimentarse y, obviamente, también eh, los cursos ya estarían listos, digamos, para iniciar. Ahora... Eh, yo lo único quiero señalar es que un dirigente o una dirigente independiente eh, tiene que siempre tener la cordura, siempre tiene que priorizar el diálogo. Este gobernador nunca, nunca, y ya hay muchas experiencias con distintos tipos de tomas, hay muchas experiencias con distintos agrupaciones de, de, de, de, del área de la provincia de Arauco que obviamente se han sentado a conversar con esta autoridad, y siempre hemos podido llegar a acuerdo Yo quiero yo quiero dejar muy en claro que este gobernador se ha caracterizado eh, principalmente por dejar abiertas las puertas de la gobernación sin intermediarios, sin un jefe de gabinete, sino directo con el gobernador, y cada vez que los dirigentes de manera muy responsable han venido a hablar conmigo, hemos podido buscar soluciones. En eso yo quiero invitar... ...principalmente a los dirigentes, a los que me conocen... ...con los cuales ya hemos trabajado... ...para seguir trabajando así... ...principalmente en este importante año... ...que tenemos y que el gobierno de la Presidenta Bachelet... ...siempre, mujer, igual que muchas las que están hoy día... ...en esa toma de carretera... ...que obviamente está comprometida... ...pero ese compromiso se tiene que fortalecer... ...principalmente con el diálogo... ...no con medidas de presión... ...no con ollas comunes... ...no con tomas de ruta... ...porque al final... Obviamente, bajo esa medida de presión, todo se enturbia, todo se alarga más y no se busca, digamos, el camino más corto que justamente el diálogo. Así que... Gobernador, entonces usted nos dice que, eh, bueno, estarían, lo que ellas estaban solicitando sobre unos cursos de capacitación, estos estarían listos ya, según lo que nos señala usted. ¿Y cuándo comenzarían efectivamente Los estos cursos? Dos temas principales. Son... Primero... Ellos estaban pidiendo capacitación y esas capacitaciones están. Ya. Segundo, ya están pidiendo 3500 pesos, esos 3500 pesos están. Había hubo un problema de comunicación entre la presidenta con el con profesionales del Censo en la región del Biobío, pero este gobernador esto ya lo, lo resolvió. Ahora estamos justamente en un proceso porque estamos empezando el año, no se ha iniciado ninguna beca, eh, ninguna capacitación del eh, de, de, del área, digamos, que ella está pidiendo, ninguna, por lo cual estamos partiendo este año y yo creo que ya se debería partir, digamos, eh, en, dentro de la primera semana de abril con el inicio de estas capacitaciones, pero con los requerimientos justamente que ellas muy conocen, porque esto ya lo hicieron el año pasado, eh, y obviamente saben muy bien, digamos, que se les va a pagar lo que ellos están pidiendo. Así que para la tranquilidad de ellas, digamos, de que hoy día, digamos, está con con el proceso ya zanjado y obviamente con todas las posibilidades de poder, digamos, iniciar prontamente sus capacitaciones. Así bueno, que nos se entonces... pide públicamente a través de Radio Antares, digamos, la paciencia a, a las personas, digamos, que están paradas en la ruta eh, porque obviamente estas personas, digamos, ya, a mi entender, deberían ya estar despejando la ruta y obviamente dejar... Eh sin sin sin posibilidad digamos eh, de que pueda digamos trabajarse esto a un largo plazo sino en un corto plazo puede resolver los problemas, invitando siempre al diálogo don manuel.